Ya anda por acá merodeando este estudio. Vino con la viola y además está buenísimo escuchar su disco d El a l u z David Amado, gira.

ディアラーキーストイヤーノ

どうした

te Veo como un millonario para nada, con lo cual me pregunto cómo hicieron para que suene tan bien, tan arreglado, <risa> tan minucioso el disco La Luda. Buenos días a vos, a todos.、Eh, nos, yo, nos tomó mucho tiempo, justamente porque no somos millonarios, de eso estábamos hablando.、Eh, nos tomó mucho tiempo para. A la vez que juntábamos dinero, sabíamos que no, no queríamos resignar nada, nada de, de lo que queríamos que suene efectivamente en el disco. Y, y creo que llegamos ahí bastante acertados y.

Y ajustados a lo que queríamos en un principio. Después se fueron dando algunas otras cosas, pero, pero sí, mucho tiempo en realidad nos tomó.

Decíamos que en la canción que abre el disco, que es la que escuchábamos recién, es donde un poco con la banda ponen toda la carne al asador, digamos,、claro. todos los elementos que después quedan desagregados. En el disco no siempre escuchamos el arreglo de cuerdas en todas las canciones, Exacto, sí, sí, toda sí. la banda entrando y Exacto, demás. e s o s elementos ¿cómo, cómo los pensás, digamos? ¿Con qué elementos jugás a la hora de decir, bueno, hice una canción que salió de la guitarra, pero después está todo esto? Generalmente cuando compongo encaro con las melodías, que es lo que más me gusta hacer, o sea, las voces.

Y lo, los chelos me encanta, me encanta imaginarme esos, esos arreglos y juntarme con, con Ana y con Guido, que son los chelistas.、Eh, y Les paso, les canto un poco la idea, porque tampoco es que tengo data técnica, entonces bueno, les canto un poco, lo armamos entre los tres y después eso lo llevamos a la sala y, y sale. Y se empieza a armar así, digamos. No, no hay mucha vuelta, no, no, no, no tiene mucha cosa técnica, pero ese, ese es más o menos el proceso. Siempre encaro por lo que hago yo con la viola, lo que hacen los chelos y después sumamos banda y.

Y sale para adelante. Una cosa muy linda que pasa con la música de David es que cuando uno está por tratar de meterla en una g ó n d o l a se corre. n o Uno dice, bueno, vamos a inscribirlo en el mundo de cantautores. Se corre al toque. La, la música este, rock nacional se corre al toque, pero hay muchos elementos del、claro. rock nacional y de la canción. Cada vez que tratamos de encapsularla, se va por algún lado. ¿Vos、no. sentís que también ocurre algo de eso? No, es una gran noticia, pero no, no está buscado, ¿viste? Es como.

Yo no quise que sea demasiado caprichoso el disco en ese sentido, como no, no quería ni que sea una cosa conceptual, de bueno, vamos a manejarnos con, desde, con estos márgenes, ni tampoco que sea、eh, un cachivache de cosas mezcladas por capricho. No sé, surgió así, me parece que las canciones igualmente se sostienen, con, creo o n c que se sostienen, o me gusta creer que se sostienen solo con la viola también.

Y después lo otro es,、eh, no sé, es una cuestión estética, que también van a ir cambiando en, en los vivos, o sea, y van cambiando en los ensayos, en los arreglos, los vamos cambiando porque nos aburrimos, básicamente. Pero en el disco quedó, quedó ese, esa masa medio a m o r f o pero que para mí igual tiene, tiene un lugar. No sé si en el rock nacional o en el cantautor o en lo que sea, pero.

Me gusta igual estar más cerca del rock. Lo pienso y me, me, me cae. Es que hay elementos muy rockeros, ¿no? Y de la、ah, canción más del estilo, para, para mi gusto, ¿no? Para, para mi oído.、Mm.

Eh, con elementos más García y demás que el rock de más de tres acordes del rock and roll. Digamos, Exacto. ¿no? Sí, bueno, lo hay, de, lo hay de todo un poco. Hay, hay algunas cosas más sencillas, y, pero bueno, también eso tiene que ver con la formación de la banda. Yo no venía tocando con una banda de batería bajo guitarra eléctrica.、Uh -huh. Venía tocando otras cosas con otras instrumentaciones más acústicas y, y, y mucha p e r c u y, y bueno, eso naturalmente iba para otro lado. Ahora、eh, se condensa todo y se pone como más duro.

Y me gusta componer para eso también. Me divierte, me, me, me, me dispara otras cosas, otras ideas. Hay una cosa bonita también que tiene que ver, como casi con la literatura de la manera de producir en el disco de La l u z que es que se toman el tiempo para la narración, digamos, ¿no? No tratan de poner todo de entrada. Y esto que un poco escuchábamos en la canción de recién, en gira.

Las cosas van entrando de a poco, se va llenando de capas, va como engordando la canción con、claro. el transcurrir. Y si eso se lleva cinco minutos, si eso se corre los estándares y demás. No importa. No importa, ¿no? No importa, no importa nada, en realidad, porque justamente eso, ¿no? no hay ningún margen. No hay ningún margen y nos decidimos desde la producción, ya, ya que, que se encargó, bueno, me encargué yo y Nico Magistrelli, que le mando un saludo grande.

Eh, nos encargamos de hacer lo que teníamos ganas de hacer y no tanto de, de, de, de ajustarnos a los estándares. Estos, como decís, yo que sé, no sé, el tema que arranca dura cinco minutos. O sea, nadie, no sé si alguien escucha un tema de cinco minutos, pero si lo pongo primero, seguro que lo vas a escuchar. Entonces, bueno, listo, vamos con eso. O, o con otros temas que por ahí sí son más, no sé, pens, viste cuando pensás en, en el corte de difusión y ese tipo de cosas.

El corte que nosotros pensamos es otro tema que se llama s u b t e que es mucho más sencillito, más tranquilito, que tiene otra instrumentación. También dura cinco minutos, no sé, no lo pensamos tanto por ahí. Queríamos escuchar algo que nos guste y nos gusta. Así, con esa duración、eh, y con esos arreglos y todo, o ¿no? Es lindo la luz porque tiene fuerza por un lado y también por otro lado mancha todo, se lleva todo puesto,、Exacto. es un quilombo, es muy difícil recuperarse después de eso.、Uh -huh. Todos esos elementos están también en la poética de David Amado hoy acompañándonos. Te había prometido que no íbamos a hablar tanto.

Exacto, porque estuviste la semana pasada en Sonidos Clandestinos y está buenísima la conversación que tuviste acá. La pueden escuchar en s o n i d o s c l a n d e s t i n o s c o m a r y ya que viniste con la viola, vamos a compartir un poco más. Vamos a tocar música en vivo.、Listo. Toco la luz entonces, el tema que le da nombre al disco.

いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、いいよ、a いよ、いいよ、いよ、いいよ、いいよ、いいよ、いい

なんでかわいい。

Si no estás en el ambiente, no sos gente, no sos digno de confianza, sino te crece la panza y el bolsillo a la vez. Si no usas el mismo anillo, que tu novia no es real, nunca está en el amor, lo compras en un bazar, si se rompe se d e s c a r t a porque no tenemos tiempo de volverlo a reciclar.

ト en o ーニングの時は、トレーニングの時は、トレーニングの時は、la ーニングの時は、トレーニングの時は、トレーニン a の時は、トレーニングの時は、トレーニングの時は、トレーニングの時は、ト e ー h ングの時は、トレーニングの e は、トレ l ニングの時は、トレ s ニングの時は、トレーニングの時は、トレーニングの時は、トレーニングの時は、トレーニングの時は、トレーニン u の時は、トレ e

僕は私たのために、私めに、私 i ちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、に、私たちのために、たちのためたちのたのために、私たちのために、私たちのために、のために、私たちに、私たち

Si no usas el mismo anillo que tu novia, no es real. Nunca está el amor, lo compras en un bazar. Si se rompe s e d e s carta, porque no tenemos tiempo de volverlo a reciclar. David Amado con nosotros cerrando la semana de la Mar en Coche. ¿Te acordás del momento en que pariste esta canción? Me acuerdo la época, pero. Me acuerdo que estaba, vivía acá cerca en Villa Crespo.

Y, y en ese momento estaba como en, en uno de esos momentos en los que escribía mucho y tocaba mucho, que no, no son todos, tengo como esas épocas. Y estaba en casa y salió todo así como, como, como eso, como un lance, digamos. Todo de una, casi toda la letra de una. Vino mi primo, que en ese momento también vivía cerca y nos veíamos mucho, vino, y le dije: Mirá, tengo esto, pum, se lo mostré. Y me dijo: Bueno, está catarsis total, absoluta. Y le gustó y creo que anduvo por ahí. Listo. Es、sabés? una luz. Exacto, por eso.

No sé, tiene como fuerza y por eso le dimos el nombre del disco. Me parece que va por ahí. David Amado va a estar tocando en vivo esta noche en Vuela el Pez, Córdoba 4379. A las 9 de la noche lo podés ver en vivo en el formato también acompañado con la、sí. banda. Así que está buenísimo poder ver、todo. esa orquesta de Salón Power que te acompaña. <risa> este, así que para poder disfrutarlo, Vuela el Pez esta noche, 21 horas, Córdoba 4379. ¿Tenés ganas de hacer otra?

A、una más tranquilita,、eh, puedo hacer una que no toque también. Voy a hacer en el disco. Esta es c o r d i t a así que puedo contarlo. En el disco, antes de este tema, hay un recitado que es、eh, de Leopoldo Marechal, que lo hace mi amigo Mariano Barrio Nuevo, el Tucumano, un gran músico y amigo.

Eh, un, un fragmento chiquitito de dialéctica de la alegría de, de Marechal que es magnífico pero bueno yo no lo voy a decir porque en el disco está, está muy bueno lo que quedó pero el disco el tema se llama Los gigantes cuando creía que todo estaba muerto que el huerto s e c u estaba de todo verde

カ historia で秩序を作っていたのですが、カンドラのの光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光の光

Muerto que el huerto seco estaba de todo verde. Cuando la historia de círculos perfectos anestesió mi mente para que no recuerde, pierde el que pierde las esperanzas. Hay mansas manos alzadas que nunca esperan nada, cambio y en cambio me esperaban.

私たちは私たちの思い出を守るためた e の思い出をの思いを守るる私のために、私たを守るために、私たちいためを守るるために、私たちの思のを守るために、私たちの思いを守るために、私たちの思に、私たちの思るためい出をの思いの思い出 l 守るために、私たちの思い出を守るの思に、

Hay m a s a s manos alzadas que nunca esperan a cambio y en cambio me esperaban. Ves que de repente aparece radio, de repente la trova rosarina. Todo eso pasa con la <risa> música de David a m a d o Gracias, David, por estar Muchas acá. Muchas gracias por invitarme, chicos.